...otra carrera sin nada digamos, dentro de la medicina, otra carrera que sepa que a lo mejor puede ganar un poco más. Claro. O sea que realmente en esto es muy crítica la situación, el falta de recursos humanos, los bajos sueldos, las condiciones que se están trabajando en este momento a partir de los cinco meses de pandemia, que bueno... Eh, somos seres humanos. Claro. ¿sí? Liliana, buen día. Acá te saluda Leila. Eh, sí, aparte, ustedes por ser personal de salud y estar eh, bueno trabajando en hospitales cotidianamente, me imagino que deben realizarse los testeos también muy frecuentemente. ¿Están los recursos para testear al personal de salud como corresponde o falta? A ver, eh, en relación a la PSORES, nosotros venimos pidiendo... ...que se testea todo el mundo... ...ahora se está testeando... ...se empezó a testear después de muchos reclamos... ...a los compañeros que están en las salas COVID... Uh -huh. ...o sea que están en contacto directo... ...nosotros pedimos que esto sea abarcativo... ...a todo el personal... ...tenemos entendido que en CABA sí se hace... ...pero bueno, estamos pidiendo en nuestro hospital... ...que se haga también... ...o sea, eh, que se pueda tomar PCR... ...a todos los compañeros... ...lo que se hizo en estos días en el hospital... Eh, se midieron anti, eh, anticuerpos, pero bueno, eso es para ver si estuviste o no en contacto, si tenés los anticuerpos, ¿no es cierto? Claro. Eh, y bueno, eh, el porcentaje dio muy bajo uh -huh. de compañeros yeah. que estuvieron en contacto. Liliana... O sea que, bueno, estamos en esta situación, nosotros pedimos que se testee con PCR a, a todo el personal de salud. Bien, uh -huh. y te consulto porque, eh, bueno, se había anunciado en su momento el bono eh, para trabajadores de la salud de 5.000 pesos por parte del gobierno nacional, que se cobró algunos meses, ¿eso se sigue cobrando? No, por ahora no, y eh, bueno, nosotros estamos reclamando <coughs> un aumento de sueldo, <coughs> perdón, uh -huh. estamos reclamando un aumento de sueldo directamente, claro. no un bono. No bonos, bien. Eh, no, aumento de sueldo, no lo hemos tenido paritaria, queremos paritaria ya, Sabemos que muchos gremios han tenido paritarias, han logrado entre el 20 y el 40% de aumento en paritarias, y realmente nosotros los sueldos que han creado un 50%, pedimos un básico que tenga que ver con la canasta, eh, que en este momento está muy por debajo, claro. pero muy por debajo. Claro, ya o sea, eh, es es importante destacar, ya era un sueldo eh, bajo, pre-pandemia uh -huh. y hoy donde la exigencia es absolutamente mayor eh, sí, ni sí. que hablar, es decir... Sí, no... sí. además, bueno, eh, como bien decís vos, eh, muchos compañeros se enfrentan a esta realidad de la pandemia en donde no les alcanza, como a mucha parte de la población, lo que ganan para tener sus gastos y pagos al día. Y esto genera aún más estrés todavía, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces realmente nosotros pensamos que se tendría que tomar y contemplar en este momento en todo el sector salud, todo el sector salud, no solamente nuestro hospital, eh, que se tome en cuenta y se llame a paritarias, ¿no es cierto?, a nivel nacional, para que los trabajadores de la salud tengan un sueldo digno. Claro. ¿Mm? Eh, Liliana que te genero, que han discutido entre tus compañeros, compañeras, sí. eh, cuando eh, ven las políticas de flexibilización o de aperturas de actividades que se dan en bueno en la Ciudad de Buenos Aires principalmente, pero también en otros distritos? Eh, ¿Hay desazón? Sí. Se, ¿Se discute? Uh -huh. cómo, ¿Cómo se toma? Sí, a ver, eh, como todos eh, nosotros lo que vemos en este momento es que quizá, pero esto es con el diario de lune ¿eh? se tendría que haber abierto en algún momento y volver a cerrar en este momento claro. que es crítico. Porque claro. eh, desde mediados de agosto los casos van creyendo y aumentando. Estamos en septiembre y, bueno, los datos de ayer eh, realmente también preocupan, ¿no es cierto? O sea que siguen subiendo los casos y la cantidad, eh, digamos, de infectados. O sea que, bueno, consideramos que a lo mejor se tenía que en eh, cerrar en situaciones críticas como hicieron algunas provincias que volvieron de la fase 5 a la fase 3 y acá, bueno, no hemos salido de la fase eh, 3, digamos, por más que la gente sale, no se ha respetado totalmente eh, lo que es una cuarentena. Sí, en los primeros tiempos, digamos, cuando empezamos en marzo-abril ahí se respetó bastante, pero después ya empezó a flexibilizarse la gente. Entonces Dale. creo que ahí quizás no se acompañó Esto que venía pasando, eh, digamos, en el sentir de la gente y haber hecho un poco más floja la cuarentena y poder ajustar ahora, que creo que es muy difícil, me parece, en este momento, ¿no? claro uh -huh. Pero realmente la cantidad de casos es preocupante. Uh -huh. es preocupante Bien, Liliana, y, y comentan, comentanos entonces cuál va a ser la actividad del día de hoy. ¿Tienen pensado hacer una protesta con corte de calle? Sí. Hoy, entonces, bueno, eh, hoy y media... Eh, convocamos a todos los compañeros en el hall de combate de los pozos y se iba a hacer una movilización y corte de calle a la avenida Entre Ríos. ¿Eh? Y se iba a avanzar por ahí y se iba a volver después por Brasil al hospital. Eh, esta, buena es una de las movilizaciones y que se ha realizado ya en estos meses pero es muy difícil todavía que, bueno, se da respuesta el 100% de todos los reclamos y sobre todo el aumento de sueldos, que esto depende más del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, que realmente contemplen la necesidad de que salud tenga paritarias y que tengamos un sueldo digno, ¿no es cierto?, y poder seguir trabajando como corresponde, ¿no? Claro. Liliana, te agradecemos mucho por estos minutos no, por con favor. la gráfica. Muy bien. Chao, hasta luego. Así escuchábamos a Liliana Hongaro, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garlajam, que van a estar movilizándose hoy, concentrando allí frente al hospital y marchando por eh, un aumento salarial, por la discusión paritaria y porque se hagan los eh, testeos de PCR para el personal. Una situación, digamos, creo que es mejor, lo, lo más ilustrativo es que lo cuenten los profesionales de la salud, que son los más expuestos, Y creo que dio en el clavo, Liliana, porque decía eh, quizá hubiese sido mejor abrir antes donde el riesgo era un poco menor para hoy poder eh, cerrar con mayor firmeza. Claro. Eh, a ver Todo Pero esto, no se descarta que esto pueda pasar en algún momento, ¿no? de Que si sigue así, debería claro. pasar, digamos. La lógica indica que debería pasar en algún momento. Ahora, eh, en su cu cuando se dio la restricción más fuerte, empezado eh, el problema en la Argentina, cuando llegaron los primeros casos, que fue una decisión correcta uh -huh. para eh, poner en condiciones el sistema de salud, digamos, para mejorar la infraestructura magra que se había dejado eh, en el macrismo. Lo que se dijo, bueno, bueno esperemos, esperemos aguantemos, así mejoramos la infraestructura, nos ponemos en condiciones, pero parecen haber dicho, y acá digamos, perdón por la metáfora que voy a utilizar, pero es el único recurso metafórico que se me viene a la mente, que mm. han dicho no hagan comparaciones bélicas, pero bueno, es como esperen que nos preparamos y ahora sí, vamos a la guerra, digamos claro. vamos a la batalla, abrimos todo y que venga lo que tenga que venir. Y en definitiva, la mejor estrategia es evitar esa tormenta, evitar esa batalla que claro. hoy se está liberando. Este dice, bueno, no nos a, esperen, esperen, bueno, ahora nos preparamos, compramos equipos, compramos los cascos, los fierros y ahora sí, damos batalla. No, la idea era justamente evitar llegar a esa contienda, si querés perdón nuevamente por el por la metáfora, pero que está siendo hoy el momento más difícil donde los terapeutas no aguantan, donde hay mucha gente contagiada, eh entonces es cierto, con el diario del lunes y alguien que no es infectólogo ni, ni, ni epidemiólogo, sino este periodista lo, lo mm. dice, pero en el cual evidentemente eh, se ha preparado un momento que creo yo que podía, no sé si evitarse, pero morigerar el impacto. Claro. Esperemos que se pueda hacer, aunque sea posterior y como es lo que vemos hoy, porque lo dijo con palabras muy contundentes Jorge rachid ayer en la, en la gráfica. Con estos números y con estas condiciones vamos a estar superando las 100.000 muertes en diciembre. Bueno, tal vez la idea sea esa, ¿no? Abrir un poco y después decir, ¿vieron? No había que abrir tanto, hay que volver ahora sí a una fase mucho más estricta. Hay que ver si, está, si, hay, si existe un consenso social para volver a esa fase mucho más restrictiva eh, que hubo en marzo, ¿no? A principios de abril, donde se se respetó a rajatabla, donde no se veía a nadie circular por la calle, eh, donde estaba todo paralizado. Bueno, no sé si será ese claro. eh, el objetivo de llegar a a digamos a ese momento que hemos vivido, pero sí un poquito eh, volver en los pasos y cerrar eh, y no flexibilizar más. Claro. Creo que no se abrió con ese objetivo, pero se puede cerrar con ese precedente. Claro. Es decir... Querían, lo que dijimos el otro día, querían tomarse un café, ir a la plaza, ver a la familia, bueno, tuvieron la oportunidad de hacerlo durante casi un mes ya, o más Exacto. de un mes. Lo hicieron, listo, vuélvanse a su casa uh -huh. y aguanten, digamos, yo, es difícil, nadie lo nadie quiere, nadie le gusta lo que está pasando, pero hay que hacerlo. Eh, y, y será una decisión fuerte y bueno, habrá que evitar que la gente salga a la calle por distintos medios. Bueno, hay que ver ese consenso social y además y también están los recursos necesarios para seguir solventando los programas de ayuda a todos esos sectores eh, que muy bien instrumentó el gobierno nacional cuando arrancó arrancó todo esto. No me refiero a los ATP, al IFE, a los distintos bonos como el sector de salud que se cobró unos meses, ya no se está cobrando. Uh -huh. eh, igual la Liliana decía, no queremos bonos, queremos obviamente aumento salarial pero estaría bueno también reforzar en ese sentido el personal de salud eh, más allá del lo salarial algún bono extra por la cantidad de horas trabajadas por el esfuerzo en estos meses eh, y si dan los números me parece que lo sí, sería lo más, lo, lo más correcto es volver un poco a restringir y, y que bajen bajen la cantidad de contagios uh -huh. volvió a subir teníamos estábamos entre los 7.000 contagios obviamente porque estaban eh, el fin de semana ya por medio pero estamos en, estamos siempre en torno a los 10.000, ya casi 11.000 casos por día. Claro, sí, que y a esto hay que recordarle, y con esto ya ya nos vamos a la tanda, eh, no hay que olvidarse de cómo quedó la economía en diciembre de 2015, porque si la economía hubiese seguido creciendo y los niveles económicos de producción, de trabajo, de ingresos, no hubiesen caído tanto ya durante el macrismo, hoy no sería tan desesperante la situación en una caída económica que por pandemia iba a llegar, la desesperación por necesitar el ingreso, eh, eh, digamos, si hubiesen podido aguantar mucho mejor estos meses de crisis por pandemia, si la economía hubiese tenido otras condiciones, si los ingresos y el consumo, eh, no es lo mismo aguantar para alguien que tuvo cuatro años de un laburo estable a alguien que hace tres años como sucede en muchos casos ya no tiene trabajo uh -huh. eh, es realmente y la algo pérdida que que... sostenía del poder adquisitivo de los trabajadores claro, digamos, durante tanto tiempo y, y creo que ahí sí hizo bien Alberto Fernández en decirlo la verdad que eh, el rendimiento económico fue incluso peor en 2019 que eh, en esta situación crítica de pandemia uh -huh. 11.10 de la mañana noticias desde nuestros estudios por las redes desde casa seguimos reduciendo distancias y radiográfica fm 89.3 más vivos que nunca noticias política el presidente encabezará el acto de la UIA por el Día de la Industria. Alberto Fernández llegará este mediodía a Ezeiza junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. En ese marco, el mandatario podría dar a conocer algunos de los anuncios que elabora el Gobierno Nacional para el Sector y que forman parte del paquete de medidas de reactivación productiva de cara a la pospandemia. Diputados, convirtió en ley el proyecto para auxiliar a la actividad turística. La Cámara Baja aprobó esta madrugada el proyecto de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional por 127 votos a favor y dos abstenciones. La ley contempla reducciones impositivas y previsionales, una prórroga del reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50% en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021. Fútbol. Jorge Messi llegó a Barcelona para negociar la salida de su hijo del club. El padre del capitán del seleccionado, que llegó hoy a la capital catalana, afirmó que no sabe nada y que ve difícil la negociación con la cúpula del club. El Barcelona recordó que Messi tiene contrato vigente hasta junio de 2021 y que, si su intención es dejar la entidad, debe efectuar el pago de su cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Los abogados del jugador entienden que, debido a la crisis del coronavirus, la temporada culminó más tarde, con lo que el contrato seguía vigente y, aplicando el espíritu de la norma, la estrella del Barcelona expresó su voluntad de irse 10 días después de que culminaran las competiciones. Más información.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 para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. ¡Es fácil! Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. ¡Sumate vos también a esta red de consumo solidario! Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores,